Buenos días, Jorge. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿De qué hablamos hoy, a ver? Bueno, en los últimos días circularon algunas... Algo ya lo comentamos el miércoles pasado, pero circularon en distintos medios eh, académicos el concepto de... Déficit fiscal y ciclo electoral. A ver, ¿qué es esto? Bueno, hay una teoría ya de hace varios años, década del 90 en Estados Unidos, y fue un poco desarrollado acá en los primeros años de este de este nuevo siglo, de que en los distintos gobiernos, eh, a principio de cada gobierno se produce una, una tendencia hacia el equilibrio fiscal, esto toca a fondo, o mejor dicho, se profundiza o llega a su máximo, A mitad de gobierno y luego comienza la relajación ¿eh? este y el déficit fiscal comienza a aumentar, terminando a altos niveles con respecto a cómo se comenzó o a las expectativas que existían a mitad de periodo, al cierre del periodo. Bueno, Fue muy discutido al inicio de, de este gobierno, concretamente cuando se remitió el proyecto de presupuesto al Parlamento, al Poder Legislativo, se comentó explícitamente que eso no iba a ocurrir en este periodo de gobierno y es más, se incluyó una regla fiscal, en definitiva era una forma de transmitir que iban a cambiar las cosas Así que, y que en este gobierno y a partir de ahora, a partir de esta regla fiscal... Eh, este tipo de situaciones no se iban a repetir, y que se iba a mantener dentro de todo el gasto público y la recaudación en base a criterios económicos y no políticos. Bueno, vamos a ver qué, qué ha pasado. En estos últimos días el economista Javier de Aedo ha publicado eh, en su columna en la Universidad Católica, bueno, efectivamente que... Eh, está ocurriendo exactamente lo mismo en este periodo que ocurría en otros periodos que salvo alguna excepción, como el de la crisis del 2012, se ha vuelto a repetir, ha sido reiterado. Y cuando vamos a los números, eh, corroborando un poco lo que se manifestó, vemos efectivamente que el último dato del de, de déficit fiscal ubica al sector público global en el 4,3% de déficit al 30 de septiembre del año 23. Si uno lo compara contra el déficit, en el mismo que existía, el mismo criterio antes de la pandemia, el cierre del periodo anterior, que se encontraba el 4% y encendieron todas las alarmas en aquel momento, repito, cuando se presentó el presupuesto al año siguiente, en el año 2020, bueno, vemos que inclusive ahora está por encima de aquel, por encima de aquel 4%. Y si uno analiza los últimos 12 meses... Eh, a, cerrados al 30 de septiembre, uno compara mes a mes, ve que de los 12 meses, en 7 de ellos, el déficit empeoró, o sea, en solo 5 de ellos se mantuvo igual, ni siquiera mejoró, se mantuvo constante, quiere decir que en los últimos 12 meses, más de la mitad, hubo una tendencia a empeorar este resultado fiscal eh, global, y mientras que eh, en los otros 5, no solo no mejoró, sino que en el mejor de los casos, que fue lo que ocurrió, se mantuvo constante. Si este, uno analiza por qué ha ocurrido esto, cuál ha sido el origen de la criatura, bueno, en realidad... Lo que uno está eh, viendo es que hay un problema serio por parte de los ingresos, ya lo consideramos en la charla pasada, la recaudación no está aumentando, sino por el contrario, en algunas oportunidades inclusive ha, ha caído, y del lado del gasto, lejos de contenerse, ha aumentado. Hemos tenido entonces la, la pareja perfecta en cuanto al empeoramiento del déficit, un aumento del gasto y una reducción del impuesto, y para colmo de males, Eh, Ancap ha dado pérdida a partir del de parate que ha tenido en los últimos meses para el mantenimiento de la refinería y por consiguientes los aportes de las empresas públicas han sido menguados sensiblemente. Capítulo aparte se publicó también, y esto puede ser más de interés de los consumidores, de los oyentes, se publicó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas una serie de datos sobre los precios de los productos y cómo han variado en los últimos tiempos. Todos sabemos que los precios están... este en la inflación ha estado bajando, se ha encontrado cerca del piso eh, objetivo-meta del Banco Central, pero lo interesante de este análisis es la dispersión que hay entre los precios de los distintos productos. Se ha hecho una encuesta en 635 establecimientos eh, para 104 artículos, Y es interesante ver el, cómo se comportan los distintos productos porque nos da un poco la muestra de qué tanta competencia hay entre los productos. Yo me voy a concentrar en uno concretamente, que es la dispersión de precios. O sea, cómo se dispersan los precios de un mismo producto. Bueno, hay productos en los cuales prácticamente no hay dispersión de precios. O sea, uno ves las distintas marcas y ve que hay muy poca diferencia de precios entre uno y otro. Concretamente... Tenemos ahí, por ejemplo, las bebidas cola, eh, los jabones de lavar a mano, eh, algún caso eh, también de hierba mate, o sea, la común, algunas cervezas, la leonesa para tomar los fiambres. Si uno mira todos estos productos, ves que eh, más allá de las marcas, la dispersión es relativamente baja, digo, relativamente en comparado con otros. En los otros, inclusive, llega a haber una, una diferencia de hasta un 20, un 30% entre una eh, un bien y otro, una marca y otra. Y ahí tenemos, por ejemplo, las marcas eh, de algodón, bronceadores, hamburguesas, en fin, ahí tenemos los que son de mayor eh, eh, difusión de precios. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente, en el primer grupo encontramos relativamente pocas empresas que compiten poco entre sí mientras que en el segundo grupo hay una gran disparidad de empresas y hay una gran disparidad también muchas veces de calidad entre los productos lo cual hace que los precios sean eh, muy este, distintos entre uno y otro y para terminar jorge este eh, les extiendo una invitación a, a bueno a ustedes por supuesto y a, a la audiencia el próximo miércoles en el cure se va a realizar una jornada de economía del turismo y de administración donde vamos a contar con mmm, docentes de Suiza, de Australia y bueno, por supuesto, también aquí del Departamento de Economía y Administración aquí del CURE. Es a partir de las 9 y bueno, están todos invitados. Ahí vamos a tener la oportunidad de ver cómo se ve el turismo de un nivel un poquito por encima de lo que vemos aquí porque vamos a tener a gente que... Es especialista en el tema y que bueno sabe mucho de turismo, sabe mucho de economía además Y bueno, vive en países donde el turismo es más que importante, en caso de Suiza o Australia como mencionaba Así que curso la invitación, aprovecho estos minutos para hacerlo Gracias por la invitación, por supuesto que resulta muy interesante, seguramente vamos a estar también por allí A su vez también volviendo a, a tu charla de hoy y eh, cuando dijiste que había bajado la recaudación queda claro y se supone que es básicamente por todo el flujo de uruguayos que han ido a comprar a, a argentina y en definitiva también no solamente ese dinero sale del país sino que la recaudación impositiva baja como lo vamos hablábamos el otro día pero me gustaría okay. me gustaría si si tienes alguna especificación eh, en qué rubros fue que aumentaron los gastos? Bueno, no está diferenciado, pero en principio son los gastos primarios, o sea, lo que tiene que ver intereses, por ejemplo, de la deuda, etcétera no ha aumentado mayormente. Y cuando sí. hablo de gastos primarios, hablo de gastos corrientes, o sea, salarios y gastos de funcionamiento generales de, del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, de, del gobierno. Pero no, está... no de los gastos, este, intereses de deuda, por ejemplo, se mantienen constantes. Bien, no estamos hablando tampoco de, de, de obras, por ejemplo, de, de la red vial, que hay mucha mucha obra en ejecución, algunas ya inauguradas, otras por inaugurarse, donde ahí hay una fuerte inversión. ¿Ese dinero sale de, de, de esa caja también? Sí, si bien sale de esa caja, Jorge, aunque parezca extraño lo que voy a decir, el porcentaje del total de gasto que implica eso, por más que a uno le impacte mucho porque la obra da impresión de sí. que es sumamente costosa. Mm -hmm. Pero en particular, proporciona el total de gastos es muy poquito y nunca te cambia mucho la, la aguja lo que sí cambia es el grueso El grueso de los gastos, que implica aproximadamente el 70-75%, que son entre remuneraciones, asistencias al BPS, transacciones directas y gastos corrientes. Ahí un pequeño cambio te hace un cambio muy fuerte. y Mientras que en el otro, por más importante que sea el gasto en obras de inversión, prácticamente no genera nunca ninguna diferencia de trascendental. Yo siempre me pregunto el tema de... El, el mantenimiento de la red vial, si tiene sí. relación con la recaudación de los peajes, por ejemplo, si el mantenimiento sale mucho más caro de lo que recauda el país, si lo que recauda le alcanza para cubrir eso, o inclusive hasta si de repente eh, lo que recauda termina haciendo mayor cantidad que lo que se reinvierte en el mantenimiento y la ejecución de nuevas obras. ¿Sabés sí. si hay estadísticas en ese sentido? Mirá, no tengo los números, pero con las características que tienen los peajes debería de ser así, porque en definitiva con los peajes hay una empresa que es la que administra, que es la que a su vez se compromete a, a mantener la, las... este que estén en, en, en condiciones, ¿verdad? La, la red vial. Y a su vez saca ganancia. Y, y claro, ninguna empresa lo va a hacer Bien. si no tiene ganancia. Uh -huh. que, en ese sentido, no tengo los números, ¿eh? podríamos conseguirlos, pero... Sí en principio te, debería de ser así y de hecho lo es porque dentro de todo cuando hay peajes realmente la, la, las carreteras están bien mantenidas verdad bien eh, Mauro, eh, interesante como siempre tu aporta hasta la semana que viene bueno, con gusto, buena semana para todos muy amable, chau chau Frecuencia Abierta la tecnología a favor de la información